El fin de semana pasado por los medios de prensa locales nos enteramos de la existencia de una resolución, la 906 del 2019, del ex Ministro de Salud de la Nación, actual Secretario de Salud, el doctor Adolfo Luis Rubenstein. Esa resolución está... Especialmente orientada a cuestiones presupuestarias y sobre eso tenemos otro proyecto eh, que mis compañeras de bloque van a... Bueno, retomamos entonces la sesión. Continúa con la palabra, con la locución, el concejal Rodrigo Ruetti. Decías, señor Presidente, que nos enteramos por medio de prensa la existencia de una resolución del ex Ministro de Salud y actual Secretario Adolfo Rubinstein haciendo mención a cuestiones presupuestarias del Hospital Regional de la Cuenca Néstor Kirchner. Y sobre eso vamos a hablar en el próximo proyecto del orden del día. Pero al leer la resolución 906 del 2019, los primeros párrafos Son realmente preocupantes. En esa resolución dice que la ley 17.102 establece un plazo, en su artículo cuarto, de prueba de tres años para la constitución de los servicios de atención médica integral para la comunidad SAMIC como nuestro hospital eh, regional de la cuenca Néstor Kirchner. Dice en un segundo párrafo la misma resolución que ese plazo se inició el 13 de octubre de 2015 con la firma del convenio entre la provincia, la Nación y el municipio de Cañuelas en un convenio que pasó por este Consejo Deliberante y fue aprobado por este cuerpo. Convenio que fue ratificado por un decreto presidencial y cita el decreto 2376, con fecha del 9 de noviembre de 2015. Lo preocupante, creo que trágico, ya no sé cómo llamarlo, calificarlo, es que la resolución de Nación, del ex ministro de Salud, actual secretario, dice que hasta el momento el convenio referido no fue aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires hasta la presente fecha. Eso quiere decir que el Hospital Regional Néstor Kirchner está en una situación jurídica y legal muy particular. Está funcionando sin un contrato vigente. O, o se da por válido un contrato firmado que tiene aprobación de Nación pero no tiene aprobación de provincia. La pregunta entonces es, ¿por qué provincia no quiere aprobar el convenio de constitución que establece un estatuto? Tenemos el convenio que aprobamos en este cuerpo, que establecía las autoridades, los representantes ¿no? eh, del, del Consejo de Administración, las normas de funcionamiento, todo eso está en el aire porque la gobernadora Vidal no aprobó, durante todo su mandato, por un decreto simple, como el de Nación, el régimen jurídico que rige el Hospital Regional Néstor Kirchner. ¿Será que la gobernadora dijo que no iba a poner un peso para abrir un nuevo hospital? Y que haber llegado nosotros, a último momento de la gestión anterior, a constituir el Consejo de Administración, y haber llegado a un este, nivel de desarrollo tal que hizo que Vidal no pudiera retroceder, el hospital nuestro sigue ahí, pero no recibe un peso del gobierno provincial. En la discusión presupuestaria del año pasado, este cuerpo, y me tocó defender el proyecto, solicitamos un pedido de informe sobre el presupuesto eh, del hospital Néstor Kirchner y nos contestó una nota el director, fallecido recientemente, el doctor Rossi, con unas vaguedades que no hacían a eh, ninguna de las respuestas que nosotros habíamos solicitado. Recuerdo que discutimos en relación a los pedido de informe a partir de ese de ese tema, pero se dijo entonces que provincia... Este año iba a empezar a cumplir con los compromisos presupuestarios. Lo que nos enteramos con esto es que si provincia no tiene convenio, no tiene decreto, no tiene presupuesto. No hay un ítem presupuestario en el, en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires destinado al hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner. Esa es la importancia que le da la gobernadora Vidal a nuestro sistema de salud y a nuestro hospital regional. Lo que quiere este bloque es aprovechar esta oportunidad, si es necesario la ratificación por decreto del convenio o un nuevo convenio, que Cañuela salga para adelante y que la Cuenca Alta salga para adelante, y que podamos cambiar el perfil del hospital y que no sea un hospital por derivación, sino que sea de puertas abiertas para toda la comunidad. Estamos viendo el hospital desde afuera. Estamos viendo el hospital al que solo pueden acceder algunos pacientes que vienen por derivación. Podemos discutir, además, cómo se hacen esas derivaciones. ¿no? Y creo que es un, es un tema este, aparte. Me parece que podemos salir de eso si abrimos la puerta del hospital para toda la comunidad de Cañuelas, que creo es una demanda que nos haría crecer a todos. Tenemos un hospital muy importante y esperemos que la gobernadora dé este paso. Para eso solicitamos medidas concretas, como por ejemplo, un sistema de turnos y que cualquier cañuelense o cualquier bonaerense pueda gestionarlo por internet o por teléfono, como hace el hospital El Cruce, como hacen otros hospitales que se firme de una vez un convenio con pami no puede ser que estemos discutiendo cuando tenemos un afiliado del pami en el marcetti si lo podemos o no lo podemos derivar porque todavía no tienen el convenio con pami y ya pasaron tres años y son del mismo gobierno y del mismo color político no sé por qué la traba de firmar un convenio entre el, el, dos actores importantes del sistema de salud y también que se firme Con SAMO. SAMO es el sistema de recupero, el sistema de atención médica organizada que establece la provincia de Buenos Aires y uno cuando lee la normativa de SAMO está pensado justamente para eh, articular y abrir las puertas de, lo, de las distintas instituciones de salud a quienes tienen, por ejemplo, eh, medicina privada y que pueda haber un sistema de recupero y de pago y de financiamiento del hospital y recaudar Eh, de esa manera. ¿Por qué no tiene SAMO el hospital regional Néstor Kirchner? Porque SAMO es el sistema de gestión provincial. Y de vuelta, para la gobernadora Vidal, no aparece el ítem y no hay decreto que constituya, por tanto, no nos ven en el sistema. Pasaron una gestión y están viendo con un ojo o con ninguno lo que está pasando en el hospital Néstor Kirchner. Muchas gracias. De nada, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Santiago Magui. Gracias, presidente. Bueno, respecto a lo expresado por el concejal preopinante, <coughs> quisiera poner algunas cuestiones sobre la mesa. En primer lugar, la información a la cual hace referencia respecto al convenio y al tema presupuestario, Nosotros vamos a ponernos en contacto con la provincia y vamos a hacer las gestiones para informarnos del tema y ver cuál es la posición de la provincia al respecto. No creemos, ni pensamos, ni convalidamos la frase de que la gobernadora no le importa, no cree, no lo tiene, o lo que dijo el concejal respecto a la salud, teniendo en cuenta la provincia que nos dejó el amigo Daniel Scioli, no Por un lado. Por el otro, decirles que nosotros... Este proyecto lo vamos a acompañar porque entendemos que la situación del hospital regional amerita un replanteo en ese sentido, pero a nosotros nos parece que no es por una cuestión de que lo miran con un ojo, yo creo que acá hay una realidad y es que desde el municipio de Cañuelas, desde la administración oficialista en Cañuelas, también se mira con un ojo dos instancias anteriores al hospital regional, que son la instancia primaria, que en los barrios y la instancia intermedia en el Merceti. Yo creo que es poco serio plantear todas las responsabilidades del sistema sanitario en Cañuelas solamente en el hospital regional. Me parece, y con esto no quiero levantar controversia, pero me parece que a la hora de plantear un tema tan delicado habría que hacerse cargo de algunas cuestiones que son anteriores al hospital regional, <coughs> lo cual no por eso vamos a dejar de acompañar, por el contrario... Nos parece atinado y nos parece bien dar esa discusión y estamos todos para sumar a la hora de hablar de la salud, que es tan importante para los vecinos. Ahora, yo me haría la pregunta, ¿qué vamos a hacer con las salitas de los barrios donde la gente va en bicicleta, caminando, lleva a los chicos para un control, a tomar la fiebre, lugares donde han estado meses sin sillón de odontología, sin recursos y donde realmente se hace muy engorroso ir a sacar un turno cuando tienen que ir a las 5 de la mañana entre el barro a poder atenderse en las salitas. Con lo cual, si bien nosotros vamos a probar esto, y vamos a acompañarlo, y vamos a hacer las gestiones en la provincia que correspondan, y nos vamos a hacer cargo de aquello que no esté bien, también queremos pedir que de una vez por todas, y en algún momento, podamos tener la discusión de las instancias primaria e intermedia en la salud de gañuelas porque no todo tiene que ver con el regional, Néstor Kirchner, y la apertura a la cual estamos todos pensando en lo mismo. Eh, para discutir de una cosa hay que discutir de todas, entonces este los invitamos al bloque del concejal preopinante a que también podamos dar esa discusión en el futuro y hablar de qué vamos a hacer con la salita de los barrios y con el hospital Marcetti, que tantos dolores de cabeza nos vienen trayendo. Muchas gracias. Gracias, consejal. Tiene la palabra el concejal Hugo Castañeris. Eh, gracias, señor presidente. Yo, escuchando las palabras, en principio, atentamente, de mi compañero de bancada, un tema que hemos discutido dentro del bloque, y después la respuesta eh, del concejal preopinante, la verdad que hay, hay palabras que a mí me suenan, me suenan, me suenan mucho la atención, porque dice, Estamos todos pensando lo mismo. Realmente él cree el concejal, lo digo con total eh, honestidad, señor presidente, que estamos pensando lo mismo. A ver, nosotros hace tres años y medio de un mandato que ya casi termina, un mandato, digo, a nivel nacional y provincial de lo que es lo que llamó Cambiemos, donde mucha gente quizás posee sus esperanzas, supuestamente un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos demostró la realidad que, básicamente, mucho, mucho, mucho de su accionar indicaba que la gente, básicamente, no le interesa. Y digo esto, a mí me duele mucho, lo dije en una oportunidad, por eso lo escucho atentamente al concejal, preopinante, y digo... Un hospital de 24.000 metros cuadrados cubiertos, señor presidente, que estaba, eh, a ver, más allá de toda esta cierta de cosas que se han dicho, de que lo, no sé cuánto inauguraron, a ver, estaba todo preparado para que básicamente, esto es lo que yo le reclamo al concejal propinante y su bloque, digo, reclamo al gobierno que representan, digo, eh, básicamente estaba todo preparado para ponerle linito el linito del broche final, señor Presidente, tenían que realmente tomar la decisión política de decir que era una cuestión de Estado, lo hemos hablado lo hemos discutido muchísimas veces aquí en este recinto, y realmente terminar las gestiones para que ese hospital hoy estuviera funcionando como debe funcionar. Es vergonzoso verlo como está funcionando, señor Presidente. Cuando últimamente un, un, un hospital con capacidad para 152 camas esté ocupada por 8 o 10 camas, es vergonzoso. Eso es una falta de respeto, una falta de humanidad, una falta de todo sentido hacia la población de Cañuelas y hacia la población de la Cuenca Alta. Porque entonces no me diga de que estamos hablando, estamos todos pensando lo mismo, señor Presidente. Entonces, cuando yo le digo, y realmente lo digo con conocimiento, digo, que no les interesa, que a la Gobernadora Vidal y al Gobierno Nacional no le interesa la salud de la gente, Me, me demostraría lo contrario, cuando yo me pongo a pensar un poquito, si realmente hubiesen hecho todo el esfuerzo para tener este hospital como corresponde. Y tampoco voy a entrar ahora en otro tipo de chicanas cuando en vez de darle todos los elementos y ponerlo en funcionamiento, no, lo empezaron a vaciar. Mire que la mire qué lindo, qué bonito. Realmente a mí me entristece mucho como vecino porque, a ver, no es un problema... Es un problema de todos los Cañuelas, es un problema de toda la comunidad de la Cuenca Alta, señor Presidente. El tema de la salud es un tema complejo. Si el concejal se pregunta de las salitas, del hospital, que todos los vecinos de Cañuelas, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque no es del gobierno, de nuestro gobierno, para hablar en términos políticos, este es el esfuerzo de toda la comunidad. Entonces, cuando él me dice qué vamos a hacer, Hemos estado paliando la situación durante mucho tiempo y la seguiremos paleando porque como concepción lo digo política, porque nos interesa la gente y nos interesa la salud de la gente, y realmente veíamos veíamos en ese hospital, y yo soñaba en lo personal, con un hospital como el del Cruce, que es un hospital de referencia, es un hospital realmente que da orgullo, y tenemos esto, que no ha dejado esta situación, que es realmente lamentable. Entonces, realmente quiero que me digan, porque a ver, ahora nos enteramos, realmente después de la presentación de este proyecto de mi compañero de bancada, nos enteramos de lo que está pasando. O sea, a ver, para traducirlo para la gente quizá que me está mirando en este momento, ¿cuál es para el gobierno provincial, digamos, el, el, el, la existencia o qué es lo que deviene en realidad con respecto a su, a su, a su realidad del hospital actual? Cero, no existe. A ver, lo que está diciendo mi compañero es claro, no existe. O realmente se ha... o miran para otro lado. Porque presupuestariamente, indiscutiblemente no voy a tener un tema que no que no no profundicé, pero indudablemente hay una compensación de nación porque hay algo que está faltando, si supuestamente la condición Samiq es una condición mixta de sistema, digamos, atención médica integral a la comunidad donde la provincia, la, perdón, la nación pone un porcentaje y la provincia pone otro ¿y dónde está la parte de la provincia? Que es preocupante. Es preocupante por por digo por, por el vecino, es preocupante por la gente, toda la gente que está trabajando dicho hospital. ¿Está más pensado un hospital realmente con una condición de ser un hospital de relevancia y de importancia? Y realmente, señor presidente, me entristece esta situación. Por eso, por el momento dejo aquí les pregunto, les les interesa realmente, a ver Les interesa realmente la salud de la comunidad, no solo de Cañuelas, sino de toda la cuenca alta. Por favor, les pido entonces, si es así, que me lo demuestren con hechos y no con palabras, porque la verdad que de la mentira de este... estoy cansado. Y la... y la verdad que la mentira no lleva a ningún lado. Muchísimas gracias, señor presidente. De nada, señor concejal, tiene la palabra el concejal Leonel Fanky. Gracias, señor presidente. Todos sabemos que el hospital de Cuenca Alta es un hito eh, en la salud pública de nuestro distrito. Realmente de, será un hito el día que esto funcione. Todos sabemos perfectamente que esto está funcionando a un 10 o un 15%. Por más que quieran dar otras versiones, esto no no es, esto es real, esto es así como está funcionando. Y claramente hay que rediseñar el sistema sanitario público de Cañuelas, pero una vez que sepamos que el el hospital regional está en funciones. A mí me pone, me pongo, me quiero poner un ratito en la piel de, de, de recién del concejal de Cambiemos, en donde hacía una defensa de la gobernadora. Estamos hablando de una gobernadora que permite fumigar con agrotóxicos arriba de las escuelas, así que bueno, ese es el perfil de la gobernadora. Y eso es salud, justamente. Estamos hablando de una gobernadora que vino y no era decir robó porque no hubo violencia, entonces fue un hurto, nos hurtó un, nos hurtó un, un aparato que se lo llevó fuera del, del ámbito de la, de la cuenca alta. Una gobernadora que había comprometido a través del Ministerio de Salud ponerse dinero que correspondía, esto en palabras del Consejo de Administración, nosotros estábamos presentes con algunos concejales más, el dinero que correspondía por parte de la provincia y esto nunca apareció tampoco está contemplado en el presupuesto para el 2019 o sea que tampoco va a aparecer así que realmente eh, estar hablando de estos temas entristece un poco querer hacer una defensa de algo que no se puede defender como la gestión de en salud de la gobernadora Vidal tampoco no es una, una salud sin vacunas por ejemplo pero eso sería otro tema yo creo que tenemos para gestionar un montón de cosas este bloque inicialmente, cuando se le quiso cambiar el perfil porque fue una de las primeras medidas que quiso tomar el gobierno de Mauricio Macri, fue cambiarle el perfil nosotros desde acá de desde, desde este ámbito, de este bloque y todo el ámbito del Consejo Deliberante dijimos que, que no, que ese perfil había que mantenerlo, que creemos que es el es el perfil que tenía que, que tiene que tener el perfil SAMIC. Pero qué pasa? Se dilató tanto, no se hizo nada, se llevaron aparatos, promesas incumplidas, vaciamiento en algún algún sentido realmente un montón de cuestiones que hacen a que el hospital nosotros lo veamos que no avanza, como que no avanza, como que está ahí parado, como que no sabemos este realmente qué es lo que sucede ahí adentro, donde vemos algunos datos aislados tomados de algún semanario, de algún decreto, en donde vemos que se le reduce el, el, el presupuesto, donde vemos que vienen este hay muchas este, camas vacías o ni siquiera algunas están Este, hechas y jamás este, fueron ocupadas, creemos que hay un, un debe muy grande por parte del gobierno nacional con esto, pero el debe más grande lo tiene la gobernadora, que nos ha sacado equipos donde donde ella por ley debería haber hecho aportes al, al hospital y no lo ha hecho, ahora vimos que hay un salvataje de dinero del gobierno nacional y, entonces, y encima tenemos que soportar que nos, nos retiren el tema del angiógrafo y nos, nos hayan mentido con el tema del resonador. Hace un mes, más o menos, desde acá, pedimos eh, pedimos un, hicimos un pedido de informes en donde solicitábamos que, que, que el Ministerio de Salud de la provincia nos diga si esos resonadores que había comprado, porque compró unos resonadores y también había comprado unos un angiógrafo, eran para restituir el que nos habían llevado de acá. Estamos esperando ese informe, tal vez también nos puedan ayudar un poquito con eso los concejales de Cambiemos, para decirnos a ver si realmente alguno de eso va a venir para acá, porque nosotros lo queremos, era nuestro, estaba acá y nos han llevado. Esa es la actitud que ha tenido la gobernadora permanentemente con la salud de Cañuelas. Y yo creo que lo que se está hablando acá estamos hablando porque este hospital no funciona, si no, no tendríamos ni siquiera que estar nombrando todo este tipo de cosas. No tendríamos que tener este tipo de proyectos. Es un hospital que debe 19 millones de pesos de luz y no la paga. Ese es el, esa es la realidad del hospital regional y yo creo que no podemos hacer una defensa de algo que no se puede defender directamente, que es el sistema de salud que implementa la gobernadora en, en la provincia y básicamente en Cañuelas que ha sido muy portergado en, en este sentido gracias señor presidente gracias señor concejal tiene la palabra el concejal Santiago Magoy gracias presidente <coughs> brevemente algunas cuestiones respecto a lo que dice el concejal preopinante con respecto a la gobernadora dista bastante mi opinión de lo que él plantea la Gobernadora, me parece que es... La ciudad de Cañuela sabe bastante de eso, el Intendente también, porque ha festejado el 99% de las obras que la Gobernadora le mandó, que son cloacas, que son para toda la vida, así que discrepo bastante con la posición del concejal propinante respecto a la Gobernadora que nos ha mandado el SAME, porque si esperamos la ambulancia que hay en el Marcetti, que hay en las salitas, nos estaríamos quedando medio cortitos con el tema. Eh, no obstante, nosotros... Estamos de acuerdo en que el hospital regional funciona en parte. Ahora, esa parte que funciona ha constituido cientos de atenciones, la materno ha atendido cientos de chicos, y si bien el perfil del hospital hoy amerita una apertura, porque por eso estamos acompañando el proyecto, si no estaríamos en contra, no este eh, si bien hay que acompañar el proyecto, asuman de una vez por todas que se debe... A que el fierro de la atención primaria y el de la atención intermedia se les quemó las manos con lo cual respeto la posición no comprendo no digo no concuerdo con que la gobernadora no le importe la salud este le aclaro que el SAME también viene de la provincia y respecto a la atención primaria y la atención intermedia nosotros no nos vamos a cansar en ningún momento de decir que son carentes que el recurso humano es lo más importante que tienen pero que la administración es nefasta tuvieron Eh, médicos truchos trabajando dentro del hospital y nosotros todavía no sabemos de los sumarios, no sabemos qué pasó con eso, no sabemos quién es el Secretario de Salud y hay un montón de informaciones que no nos han pasado. Con lo cual, me parece que cada chancho se estaca y hagámonos cargo cada uno de lo que se tiene que hacer cargo. La provincia <coughs> reconocerá aquellas cosas que están mal en el hospital regional, pero nosotros tenemos injerencia en lo que respecta a nivel local, con lo cual me parece que hay una discusión que es la, la atención primaria y la atención intermedia, a la cual me parece que nadie se quiere poner el saco. Así que los invito a discutir, no en esta sesión, pero en las sesiones que van a venir. Hagamos un proyecto entre todos a ver qué vamos a hacer con las otras dos instancias de salud. Muchas gracias. nada, no, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Álvarez. Gracias, señor presidente. Bueno, empezó la campaña. Somos concejales de Cañuelas. ...yo creo que estamos en condiciones de pedirle que se tomen vacaciones... ...los legisladores provinciales y nacionales... ...porque las cuestiones que tienen que decidir ellos las tratamos acá... ...sin ningún tema, sin ningún tipo de problema... ...legislamos, pedimos... ...yo no digo que no esté bien pedir determinadas cosas a la provincia y la Nación... ...pero no son de incidencias nuestras... ...porque claro, el problema es que si empezamos a trabajar en lo que realmente tenemos incidencia... ...tenemos que hablar del hospital municipal y de las unidades sanitarias... ...y ahí hay un problema... El sistema de salud, dijo el concejal del Frente Renovador, no podemos reconfigurarlo hasta que no esté funcionando el hospital regional y atienda toda la atención de todo el mundo. El, el concejal del Frente para la Victoria dijo que el hospital del Cruce es un lujo. Que vaya y que pida que lo atiendan en el hospital del Cruce. Es un hospital de derivación. Es un hospital de derivación, y sí es un lujo, obviamente, pero es un hospital de derivación, que existen para determinadas cuestiones. Y que nosotros tenemos... Estamos de acuerdo en que haya una apertura y que cambia la configuración de lo que es el, el hospital regional. Pero lo que no se puede negar es que el 90%, 95% de las atenciones de los ciudadanos de Cañuelas se hacen en las unidades sanitarias y en el hospital Marcetti. Y las unidades sanitarias, después de... y en el hospital Marcetti, el hospital Marcetti 12 años no sacaron una carrera hospitalaria para los médicos, para los enfermeros. No hay ambulancias, hay una sola grande alquilada y después están todas las tipo cangú que andan para acá y para allá, porque no hay una ambulancia. El equipo de rayos es obsoleto, hay escasez en atención de psicología, de psiquiatría, de neurología, de cardiología, de dermatología. Hay que sumarla a las atenciones las guardias en neumonología, en gastroenterología. No hay anestesista, ya renunciaron dos ginecólogos y hoy, porque para hablar de cuestiones de salud urgente, hoy no había pediatra en el hospital. Hoy. Nosotros estamos hablando del contrato que se firmó en el 2015, octubre del 2015, después del compromiso noviembre del 2015, terminando el gobierno anterior, y que no se aplicó, se aplicó, la provincia tendrá, vamos a ver el tema burocrático, cómo es, jurídico, de bueno, todas esas cuestiones. Hoy no había pediatra en el hospital Marcetti. Y nosotros, concejales de Cañuelas, vamos a tratar cuatro proyectos del hospital regional. En las unidades sanitarias falta equipamiento, la infraestructura es desastrosa, falta cobertura de guardias, obviamente, no hay ambulancias. Es mentira que tienen problemas de derivación al hospital regional. Vayan y pregúntenle a los profesionales del hospital regional. Todo lo que mandan lo atienden el hospital regional, a las cuestiones que tienen que ser derivadas. Y las emergencias las atienden al día y después la, la mayoría de los turnos le dan turnos para una semana... Salvo los, los, los temas específicos de cardiología infantil o neumonología, que son turnos de dos semanas, pero una cuestión normal para este tipo de cuestiones. Pero nosotros tratamos los temas, tres proyectos, cuatro proyectos del hospital regional y no hablamos del Marcetti, no hablamos de los médicos truchos, que después de una auditoría espectacular de la Universidad de Buenos Aires pasamos a médicos irregulares, parece que no funcionó tanto el sistema administrativo y la nueva implementación, la auditoría y demás pero de eso no hablamos. Parecería una estrategia de campaña para tratar el tema de salud de acaba octubre. Gracias, señor presidente. Señora concejal Bueno, tiene la palabra el concejal Rodrigo Ruete. Gracias, señor presidente. En primer lugar veo una contradicción, pero bueno, hablan de empezó la campaña y y tiran fuego de artificio yo lo que quiero rescatar una cosa concreta hoy el pedido de todos los bloques políticos de abrir el hospital regional Néstor Kirchner para todos los ciudadanos de Cañuelas y que eso se haga enmendando un error una ausencia de la gobernadora Vidal que en cuatro años no firmó ningún marco jurídico sobre este hospital y, y por tanto se mantiene el hospital en una situación irregular. Si podemos saldar esta cuestión, los concejales preopinantes de los otros bloques se comprometieron a hacer averiguaciones, ¿por qué no llevar el compromiso de todas las fuerzas políticas para que ese decreto diga en vez de por derivación que sea un hospital abierto a la atención de toda la comunidad. Esa cosa concreta, si nosotros hoy de la nube de pólvora electoral nos podemos llevar, creo que este, de esa manera logramos un, un cometido que sí está en el sentido de nuestro accionar como concejales, que sí hace a la demanda principal de de nuestra comunidad, que es la salud, y que sí cambia de manera estructural el sistema de salud local. Muchas gracias. De nada, señor concejal, tiene la palabra el concejal de Santiago Mago. Gracias, gracias presidente. Bueno, solo una alocución más respecto a lo que decía el concejal preopinante. Gracias. <coughs> Nosotros no esquivamos la responsabilidad de hablar con la provincia, por eso estamos acompañando el proyecto. Vamos a dar la discusión que hay que dar sobre el hospital regional porque nos parece que amerita perseguir algo que tiene bastante está bastante distante de ser fuego-artificio cuando encontrás a la gente en el Marcetti que espera 4 o 5 horas para tomarse la fiebre de los chicos. Con lo cual, una cuestión que sí me gustaría dejar claro en esta instancia más allá de la discusión que tenemos sobre el Hospital Marcetti, es que, como nosotros nos hacemos cargo de esta discusión, queremos que el oficialismo sea a cargo de lo que hablaba el concejal Álvarez antes, anteriormente. En este sentido, lo que quiero decir es, si ustedes quieren discutir el tema del hospital regional, nosotros lo vamos a hacer, este, pero de la misma manera que lo hacemos, vamos a seguir exigiendo que la discusión se coloque en el lugar de injerencia de los concejales de este bloque, que tiene que ver con las salitas y con el Marcetti, que siguen sin dar una solución a la respuesta inmediata que necesita la gente con respecto a la salud. No nos han dicho nada sobre los médicos truchos, no nos han dicho nada sobre los servicios de la salita, de cómo mejorarlos, y no encontramos el lugar para discutirlo. Con lo cual, eh, a más discusión sobre el hospital regional, lo vamos a llevar adelante, ningún problema, más discusión sobre las salitas y sobre el Marcetti, porque hoy por hoy se necesitan... Este, ambas ambas atenciones así que nada más este, y si le parece voy a pedir la moción de orden para terminar el debate bueno, antes de darle la palabra a Hugo Castanieri pongo a consideración la moción de orden solicitada por el concejal Santiago Magoy por la afirmativa para pasar a la votación son 7 votos por la negativa son 9 votos Así que continuamos con el debate. Tiene la palabra el Consejo Lugo Castanieres. Gracias, señor Presidente. Eh, acá no se trata de venir a discutir política porque, a ver, con esta historieta de, de que mm, temas de nivel nacional, temas de nivel provincial, nosotros no nos podemos meter, etcétera, etcétera, etcétera, porque no tenemos injerencia, porque, a ver, estamos hablando de un hospital que estaba prácticamente terminado y un hospital que estaba apun estaba digamos con todos los elementos para ser abierto muchachos pero a ver a ver yo sé que tienen la obligación o quieren defender pero creo que y quieren salir a, a poner el cuerpo en la situación como esta no que no venimos acá no venimos acá realmente a, a, a molestar a A, venimos de alguna forma a querer solucionar uno de los problemas que son que es elemental reconocemos que puede existir problemas en el marético como en las unidades sanitarias y siempre siempre va a haber problemas pero le quiero recordar al concejal señor presidente que los medicamentos por ejemplo de esta supuestamente eh, medidas que eh, acompañan una condición económica de cambiemos de gobierno nacional y gobierno provincial, sobre todo el gobierno nacional, políticas específicas, aumentó un 300% los aumentaron los medicamentos, que hoy hay que decirlo, pues tiene que ver con la salud, los jubilados que no tienen para no tienen realmente cobertura de medicamentos, pues no los pueden pagar. Entonces, por favor, no me venga a mí con historietas de que ahora tiene que ver, ahora tiene que ver, resulta que la salud de Cañuelas tiene que ver, sí tiene que ver con las con la con las Salita, si tiene que ver con el hospital. ¿Y sabe por qué no hay más problemas? Porque este gobierno, conjuntamente, repito, por nuestra condición específica, este gobierno este gobierno y conjuntamente con todos los vecinos de Cañuelas, le ponemos el hombro a ese hospital. ¿Y por qué le ponemos el hombro a hospital? Porque la gobernadora y el presidente de la nación no les interesa la salud en Cañuelas. Entonces, a mí que no me vengan con cosas, las cosas hay que decirlas como corresponden. Entonces, no me vengan con discusiones Como dicen ustedes, que no corresponden a este ámbito. Cuando les conviene, discutimos. Cuando no les conviene, quieren patear la pelota afuera. Muchachos, háganse cargo. Y lo que les pedimos, por favor, y lo digo cortito y al pelo lo que le pido, por favor, y lo personal, se lo pido. Porque lo personal tenía realmente, hacia ese hospital, tenía realmente todo usted, una, una, una gran esperanza. y lo personal, como vecino, estoy hablando. No estoy hablando como un legislador más. Estoy hablando como vecino. tiene una gran esperanza porque el problema de la salud lo tenemos todos los vecinos. Igual, indiscutiblemente, ante una urgencia determinada, ante cualquier problema que pueda ocurrir, a ver, nadie está exento, señor Presidente. Y esto es lo que me duele. Esta insensibilidad de, demostrada demostrada desde el perfil, porque lo vemos a diario desde el perfil, tanto de la gobernadora Vidal ¿eh? como del presidente Macri. Porque le había contado otra cosa. Repito, hablan y se en la boca de un montón supuestamente acciones para para cuidar a la gente y realmente hacen todo lo contrario, que me lo demuestren. Vuelvo a repetirles, si les interesa, si les interesa a los a los señores concejales de Cambiemos que representan a un gobierno nacional y a un gobierno provincial de estas características, realmente denos una mano, muchachos. Si todos estamos en la misma, denos una mano, se lo pedimos por favor, se lo pido como vecino. A ver, no venimos acá realmente, se lo pedimos como decimos, porque ustedes tienen los elementos, hoy están conduciendo la Nación y la provincia, y no miren más para otro lado, no quieran defender lo indefendible. Realmente a mí me entristece todo esto, porque, insisto, el problema de la salud es un problema, es una política de Estado, y es un problema de todos, señor Presidente, y no solamente de los miembros, perdón, de la comunidad de cañuela sino de los miembros de la comunidad de toda la cuencalta Y realmente vuelvo a insistir, estoy muy triste con este tema, realmente molesto, porque pensé, pensé realmente, siempre pensé que este gran proyecto, un proyecto que no, porque... Ah, y otra cosa que voy a terminar de decir, porque también me molestó. ¿Saben por qué dijo no? Porque en ese momento... Que lo reconozcan, porque hasta... hasta, hasta tanta tanto, tanto esto hay que decirlo, porque las cosas para que la gente no entienda, hay que decirlas claramente. Tanto les molestó esto, <coughs> tanto les molestó, que hasta me dolió, a mí como periodista como peronista, soy, realmente me molestó y mucho, realmente que hasta le hayan cambiado el nombre al hospital. Eso demuestra el odio que nos tiene, que tienen, no que nos tienen, que le tienen el, el, el, el odio que tienen hacia la gente, el odio que tienen hacia la, a la condición de pensamiento, porque eso realmente duele, duele, porque repito, porque yo antes se llamaba Hospital Néstor Kirchner, hay que decirlo con todas las palabras, muchachos, ¿les duela no les duela? Y hoy se llama Hospital Samig de la Cuenca Alta. Yo lo único que aspiro, como un miembro más de esta comunidad, señor Presidente, y lo que yo aspiro es realmente, aspiro a que se solucione un día, de una vez buena pues por todas, y que realmente la salud no sea un privilegio de pocos. Porque le quiero aclarar que hoy, porque dice de la de la, de la derivación, que no me, no me cabe duda, que puede ocurrir derivaciones, pero que hoy, quizás hace salud para algunos pocos sino para todos. Es simplemente eso lo que digo. Yo lo que estoy diciendo es que la salud sea realmente una política de todo el Estado nacional y Estado provincial y que lo demuestren con hechos. Y el hecho de demostrar, si quiere decir que demostrarlo significa que significa abrir el hospital como corresponde para toda la comunidad, insisto, no solamente en Cañuelas, sino toda la comunidad de la Cuenca Alta. Nada más por el momento, señor presidente. Presidente, gracias. De nada, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Álvarez. Gracias, señor presidente. Primero aclarar que, por supuesto, desde este bloque no tenemos ningún problema de, con cuestiones políticas con el peronismo. Nuestro candidato a vicepresidente es del peronismo, así que no tenemos ningún problema. Sí, decir, porque hablamos con un ímpetu impresionante sobre los sobre el hospital regional, después cantamos la marcha, ¿cómo se? sobre el hospital regional, decir en cuestión de responsabilidades, que el sistema de, la, de salud municipal está compuesto por las unidades sanitarias y por el Marceti, que es responsabilidad del intendente municipal, que hace 12 años gobierna el intendente municipal, Gustavo Arrieta, y que se si recorremos las unidades sanitarias y el Hospital Marcetti y vemos el funcionamiento de las unidades sanitarias y el Hospital Marcetti, podemos decir que después de 12 años de gestión fracasó en sus políticas de salud. Gracias, señor presidente. Gracias, el concejal tiene la palabra el concejal Santiago Mago. Simplemente, señor presidente, agregar algunas cuestiones. El concejal Provenante habló de, de, de decir las cosas como son, y en ese sentido voy a agregar algo más a lo que dijo el concejal Álvarez antes que yo. lo que no eh, no vienen acá al consejo a decir las cosas como son, son justamente ustedes. La, la palabra del concejal propinante, decir que nosotros nos tenemos que hacer cargo, estamos aprobando el proyecto que presentaron, punto 1 Punto 2 la injerencia... ...sobre la atención primaria y la atención intermedia... ...la tiene la administración municipal... ...y este Consejo Deliberante tiene injerencia sobre eso... ...no tiene injerencia sobre las decisiones provinciales... ...no sé, perdónenme, pero la verdad... ...no sé quién lo manda, pero es una máquina de desinformar... ...la gente lo tiene que saber... ...la gente va a las salitas a tomar un paracetamol... ...y a veces no lo encuentra... ...y venimos a la sesión a pelearnos por la apertura del hospital regional vamos a acompañar el proyecto, vamos a discutir con la provincia, vamos a analizar lo que haya que analizar, acompañamos, pedimos la apertura, pero ¿por qué? Solamente porque el hospital regional no funciona como corresponde según el, el Frente para la Victoria, no, porque se les prendió fuego la atención primaria y la intermedia, pónganle en pecho a la bala de una vez por todas, nunca van a aceptar que hace 12 años que la salita la tienen y no la mejoraron. El hospital Marcetti, médicos truchos, pedido de informe que no contestan, médicos sin matrícula, desorden total, horas, sin pediatra, la gente viene en bondi de los barrios a atenderse y no la pueden atender. Entonces, discutimos una cosa, discutamos la otra, pero pónganle el cascabuelo al gato. Gracias. De nada, tiene la palabra el concejal Rodrigo Ruete. Gracias, señor Presidente. Yo quiero volver a centrar la discusión, porque no es discutimos una cosa y discutamos la otra, no, estamos discutiendo este proyecto. Y este proyecto es atinente a este Consejo Deliberante. Tanto es así, porque me parece falaz, primero la de, el desplazamiento de la discusión me parece falaz, me parece falaz también decir que no es un nuestro ámbito. El convenio que nosotros citamos en este proyecto lo aprobamos en este recinto, con lo cual estamos hablando algo que sí es competencia nuestra. Si, si no, no hubiera pasado por acá. Si pasó por acá y lo aprobamos, es porque es competencia nuestra. Nosotros lo aprobamos y Nación lo aprobó y la provincia no. Lo firmó, pero no sacó el decreto poniéndolo en vigencia. Por eso lo señalamos nosotros lo cual es falaz que esta discusión no tiene no, no hace a nuestro rol, sí, lo hace, pero además también hace a cuestiones concretas de la vida cotidiana de nuestro vecino, y puedo citar dos casos por, para ilustrar nada más. Estuvimos juntos en la comisión del 51 cuando los vecinos de Petión estaban preocupados por una derivación que no iba del Marcetti al hospital regional y el argumento que salió fue porque no estaba el convenio de PAMI. Entonces que nosotros en este momento estemos pidiendo que se firme el convenio de PAMI hace a nuestro deber como concejal a una demanda concreta que hicieron vecinos a ambos bloques políticos Y creo atinente a esta discusión el sistema de salud. Y también nos pasó otro caso, hoy se habló del tema del centro de diálisis, y también hemos hablado con concejales del otro bloque que ayudaron en las gestiones, en un caso concreto que lamentablemente falleció, de una señora familiar cercana a nuestra, que estuvo esperando la derivación a IOMA durante... Eh, todo el día y al, no le podemos atribuir a la demora al su fallecimiento y sería una irresponsabilidad decirlo pero durante todo el día estuvimos penando para ver hacia dónde iba tenía que venir una ambulancia este, especial para poder hacer ese traslado y la ambulancia de Ioma llegó a eso de las 10 de la noche cuando estábamos presentes y al teléfono concejales de distintos bloques porque no había derivación. Si tuviéramos el hospital regional abierto, tendríamos una herramienta más en ese sistema de salud. Con lo cual, yo de vuelta quiero centrar la discusión, me parece bien que todos los bloques políticos estemos de acuerdo con abrir las puertas y cambiar el estatuto del convenio... Eh, que todavía no tiene vigencia, ¿eh? Eh, y a partir de ahora tener un sistema de salud más fortalecido. Con eso vuelvo, planteo yo la moción de orden, porque me parece eh, que todos nos hemos expresado al respecto. Bueno, muy bien, vamos a poner a consideración el cuerpo la moción de orden presentada por el concejal Rodrigo Ruete para pasar a votación por la afirmativa, son... 9 votos por la negativa son 5 votos. 5 votos con lo, con lo cual 6 votos. 6 votos, o sea que queda queda aprobada, queda firme la moción de orden, pasamos entonces ahora sí a la votación por la afirmativa del proyecto presentado queda aprobado por unanimidad. Aclara aclara eso. Antes de, de seguir con el orden del día, aclarar que en la previa habíamos acordado eh, unificar el 3.3 con el 3.4, eh, así que vamos a leer por secretaría ambos proyectos y después este, van a ser fundamentados. Sí. El punto 3.3 es el expediente I-134-19. Y el punto 3.4, expediente I-135, 19. Visto el Hospital Regional Néstor Kirchner, la resolución 906-2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación Argentina, publicada el 4 de junio en el boletín oficial su situación presupuestaria, su dilatada puesta en funcionamiento y considerando que en dicha resolución, en su artículo primero, dice apruebe apruebesse la transferencia con carácter extraordinario al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad Samic, de la suma de pesos 63.268.467 pesos con 90 centavos. Que la resolución 906-19 manifiesta que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no ha efectuado hasta el presente el aporte del 30% del presupuesto anual aprobado para el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad Samic que en la misma asegura que tal carencia de aporte financiero viene provocando periódicamente la asistencia adicional de fondos por parte de esa jurisdicción nacional para que el establecimiento pueda mantenerse en funcionamiento sin resentir su capacidad de atención a la población. Que el Consejo de Administración del Nosocomio requiriera un salvataje financiero para no paralizar el giro operativo del establecimiento. Que la Nación ha aportado durante el año 2008 ese monto faltante que debiera haber transferido al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que ese aporte otorgado por la Secretaría de Salud de la Nación fuera tomado como anticipo de aporte que le correspondiera para, por presupuesto aprobado 2019, que según la norma mencionada, el monto a transferir para el ejercicio 2019 es de con 42 42.061.033,90 centavos, la que surge de detraer del 70% correspondiente al aporte de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los anticipos efectuados durante 2018, situación que imposibilitaría el normal funcionamiento del establecimiento a vida cuenta de los incrementos de costos por la ampliación de los servicios que presta el presente nosocomio, que continúa expresando para no desfinanciar el establecimiento, impidiendo su normal funcionamiento a requerimiento de esa dependencia, y con la conformidad de la Secretaría de Atención Médica Sanitaria, se promueve restituir su capacidad financiera mediante la devolución parcial de los fondos disminuidos por la resolución 2019-177, por la suma de pesos 63.268.467,90, equivalente al aporte del 30% del presupuesto aprobado para el ejercicio 2018, que debiera haber recibido de la Provincia de Buenos Aires y que al día de la fecha no ha sido efectivizado. Que para nosotros la salud es un derecho constitucional, la salud es una cuestión de Estado y por ello es vital contar con un centro de mediana y alta complejidad, como lo es el hospital regional, ya que en muchos casos la capacidad de resolución de algunas patologías agudas y o crónicas se hace imposible para las estructuras locales y las redes de derivación en muchas oportunidades se encuentran desbordadas. Que este establecimiento se trata de un hospital general de agudos de mediana complejidad, con un perfil materno infantil, para atender todas las especialidades básicas y, por su y que por su ubicación estratégica, tiene un perfil de atención del trauma y debiera constituirse como un centro de referencia toxicológico para todos los municipios y comunas de la Cuenca Matanza y Riachuelo, como así también para el resto de la provincia de Buenos Aires, en el desarrollo de investigación y tratamiento de problemas vinculados al uso de pesticidas y otros contaminantes agroindustriales ...por el uso de agroquímicos en la Cuenca Alta. Que este hospital regional abarca cinco municipios... ...Cañuela, General Las Heras, Marcos Paz, San Vicente y Presidente Perón. Que la salud pública, a través de sus centros de atención... ...cada vez recibe más pacientes por razones de la coyuntura actual. Estamos inmersos en una situación en general del país... ...que es grave según los índices económicos y sociales... ...y según la realidad del día a día en el recorrido de nuestra comunidad que venimos gestionando y luchando para la apertura total y definitiva de este establecimiento y que aún no se ha logrado, que seguimos luchando por la restitución y o incorporación de equipamiento que estaba contemplado desde su origen y o desarrollo, como es el caso del angiógrafo y resonador, que es necesario conocer los gestionado y o avanzado y los motivos por los cuales actualmente el hospital no cuenta con angiógrafo ni con resonador, equipo que fuera prometido en compensación de la quita del angiógrafo que nos preocupa este salvataje financiero y la posible afectación del giro operativo y las posibles consecuencias que esto conlleve. Que hace más de un año, el 18 de mayo de 2018, la Comisión de Salud se reunió con la autoridad del Hospital Regional, quienes le manifestaron la realidad y funcionamiento del establecimiento, que es necesario conocer datos sobre el funcionamiento operativo y financiero del hospital ante esta alerta de emergencia monetaria. Por ello, los concejales de bloque Frente para la Victoria PJ y Unidad Ciudadana proponen al Honorable Consejo Liberante la sanción de la siguiente proyecto de comunicación. Artículo primero, solicitar a las autoridades del Hospital Regional Cuenca Alta, Néstor Kirchner, informen a este Honorable Cuerpo lo siguiente. Uno, ejecución presupuestaria de gastos 2018-2019, y periodo enero-mayo, con relación al presupuesto aprobado 2018-2019, indicando monto de vengado, monto pagado, monto adeudado con discriminación de la composición del gasto en todas sus desgracias. Des desagregación. 2. Ejecución presupuestaria de recursos 2018-2019, período enero-mayo, con relación al presupuesto aprobado 2018-2019, indicando monto de devengado, monto percibido, con discriminación de la composición del recurso en toda su desagregación, incluyendo orígenes de las fuentes de financiamiento. 3. Ejecución de planta de personal 2018-2019, período enero-mayo, en comparación con la planta aprobada, presupuesto aprobado 2018 y 2019, indicando monto de vengado, monto pagado, monto adeudado, todo ello discriminado en composición del gasto, especificando su condición de contratación permanente, contratado y o prestador de servicios a través de facturación en cuanto a importe, cantidad de personas y cantidad de horas. Cuatro, motivo por los cuales no se ha adquirido el resonador magnético nuclear en reemplazo del angiógrafo retirado del nosocomio, 5, gestiones realizadas indicando destinatarios y resultados obtenidos para la incorporación e instalación del equipo mencionado en el item anterior, 6, fecha estimada, probable y o confirmada en el transcurso del presente año para la instalación de dicho equipo, 7, prioridades para el equipamiento conforme al perfil del nosocomio, 8, en el caso de no haber realizado o no poder responder ninguna de las acciones detalladas en los ítems 5, 6 y 7, se indique motivos o razones por los cuales no se realizaron las gestiones pertinentes. 9. Si se han adquirido y o instalado nuevos equipos en el periodo comprendido entre los meses de enero de 2018 hasta la actualidad. 10. detalle de pacientes atendidos, especificando cantidad, motivo diagnóstico, modalidad de ingreso, lugar de origen y cualquier otro dato inherente que pueda aportar 11, todo dato de interés y utilidad para este cuadro. Artículo segundo de forma, lo firman los concejales de bloque Frente para la Victoria, PJ Unidad Ciudadana. Leo el expediente I-135-19. Visto la preocupación por el incremento de consultas en el sistema público de salud debido a la coyuntura económica actual y considerando que el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner desarrolla un esquema de trabajo en función de las derivaciones realizadas desde los hospitales locales de los distritos que componen la Cuenca Alta, Marcos Paz, General Lacera, San Vicente, Presidente Perón y Cañuelas, teniendo una población total de 420.000 habitantes como zona de influencia. Que el esquema prevé el pedido de derivación realizado desde los hospitales locales, el cual debe ser evaluado por un sector de hospital conformado para tal fin, dependiendo de la patología y la gravedad de la misma, y decide, decidiendo si es aceptado o no en el hospital, que en definitiva, de aceptación del turno de la derivación, está siempre supeditada al Departamento de Admisión del Hospital Regional, quien evalúa las condiciones del paciente a tal fin, que este hospital se encuentra ubicado en la intersección de la Ruta 6, Ruta 205 y Ruta 3 del Partido de Cañuelas, tiene una superficie total de 24.000 metros cubiertos, se trata de un hospital general de agudos de mediana complejidad con un perfil materno-infantil, que a su vez este hospital... Recibirá pacientes de cinco municipios a saber, Cañuela, General Laceras, Marcos Paz, San Vicente y Presidente Perón. Que es vital contar con un centro de mediana y alta complejidad y con un perfil materno infantil como el hizo el hospital regional, ya que el tiempo y la complejidad en la atención son factores fundamentales en la atención de parturientas y neonatos cuando las patologías requieren de derivación y el sistema se encuentra desbordado. Que la estructura delicia del hospital está terminada casi en un 100%. Por ello, los concejales del Bloque Frente para la Victoria, PJ, Unidad Ciudadana, proponen al Honorable Consejo deliberante siguiente proyecto de comunicación. Artículo primero, solicitar a las autoridades del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner informen a este Honorable Cuerpo lo siguiente. Uno, cantidad de parturientas y neonatos atendidos y no ingresados durante el período de enero de 2018, junio de 2019, indicando lo siguiente para cada caso. A, criterio de admisión de la internación. B, diagnóstico de aceptación de la internación. C, lugar de residencia de cada paciente ingresado, ingresada. D, nosocomio de origen de la derivación. Artículo segundo de forma, lo firman los concejales del bloque del Frente para la Victoria PJ de Unidad Ciudadana. Tiene la palabra la concejal Romina Antunes. Gracias, señor Presidente. Ante la lectura de los dos proyectos, estoy ante la duda de solicitar el tratamiento sobre tablas o no. En el caso de corresponderlo, solicito y si no pido la palabra. Sí, sí, fue por acuerdo que íbamos a un acuerdo previo que íbamos a, a tratar los dos proyectos conjuntamente, así que Bien, la votación. Continuo con Sí, realmente se nos pasó de poner la consideración del, del cuerpo, ¿no? Parece que sí. Lo ponemos entonces a consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad. Ahí está, ahora sí. Ahora le pido la palabra. Gracias, señor presidente eh, en primera instancia ante la lectura surgieron surgieron a mí algunas aclaraciones eh, cuando en, los, en, el, en el artículo primero cuando se detallan los ítems y se solicitan los informes específicos se hace referencia a los años y dice 2018 y 2019 periodo de enero mayo Parece que fuera de ese periodo ambos años, pero es el año completo, 2018, y el periodo de enero-mayo del 2019. Lo aclaro por si llega alguna confusión. Y con respecto al ítem 10, donde hay un detalle de pacientes atendidos, que diría mi compañero de bloque, son datos epidemiológicos, es con respecto al mismo periodo, porque no está ahí especificado qué periodo es, pero es el periodo enero 2018 a mayo 2019. Y solicitar, la, la, incorporar otro artículo, el artículo segundo, donde solicito que se agregue, que envíese copia de la presente al juzgado número 2 de Morón y a los consejos deliberantes que componen la cuenca alta matanza serrachuelo ya recién detallados en, en, en los considerandos. Bueno, aclarado eso, para no olvidarme... Eh, ya se habló bastante del tema, mi compañero de, de bloque hizo una introducción de este proyecto y se ha hablado bastante. Eh, pero es necesario aclarar que desde este bloque y desde esta gestión de gobierno local, siempre nos ha preocupado y ocupado la salud. Sabíamos y sabemos que, de las problemáticas y limitaciones de prestación del hospital descentralizado doctor Ángel Marcetti. Dado que este es de baja complejidad, tanto en su diseño de origen como en su funcionamiento actual. Y desde ese conocimiento pensamos en un hospital de mediana y alta complejidad nuevo que cubriera las necesidades en cuanto a servicios de salud para nosotros a nivel local, junto en ese momento a Néstor y a Cristina, ese pensamiento, como nos gusta decir a nosotros, fue un sueño. En otras palabras, fue planificar, pensando lo óptimo, en mejorar de verdad. Surgió oportunamente la manda judicial, que ordenaba construir un hospital en el ámbito de influencia, que comprende los cinco distritos que conforman la cuenca alta definida por Acumar. Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón. Vino el proyecto, la planificación, el desarrollo, la construcción, la terminación de obra, el equipamiento. Vimos cómo se hacía realidad esa proyección y a fines del 2015 estaba listo para realizar todas las acciones necesarias para dar apertura definitiva y total a ese logro, a esa necesidad de salud resuelta. Pero esas acciones no se llevaron a cabo. Si bien la administración anterior tenía un cronograma de apertura, con el cambio de gobierno es lógico y comprensible tomarse un tiempo. Pero en ningún momento se exhibió una clara planificación del proceso de apertura, cuyos anuncios dejaron planteadas varias dudas sobre los servicios y los plazos por los que no se terminaba de saber qué servicios se encontraban habilitados y en qué condiciones se prestaban. Actualmente, hoy es bastante confuso, no con la misma confusión de ese entonces, pero continúa, siempre teniendo en como, como referencia el cronograma de apertura establecido oportunamente. En ese interín, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hace un, una manifestación pública que no iba a inaugurar hospitales, Mientras la demanda de atención hospitalaria, la demanda de atención en salud pública continuaba e iba en aumento. Nosotros seguimos luchando por la apertura total y definitiva del hospital regional y de pronto el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de un requerimiento del director provincial de hospitales solicita el retiro del angiógrafo comprado y asignado específicamente al hospital regional Cuenca Alta para llevarlo al hospital San Juan de Dios de la Plata, distrito ajeno a la jurisdicción del fallo y de la CUMAR. Hubieron rechazos, repudios, reclamos, marchas, abrazos simbólicos. En definitiva, lucha incesante para que no se lo llevaran. Pese a todo, se lo llevaron. Fue un gran revuelo y en ese revuelo hubo una promesa. Se prometió reemplazar ese equipo por otro. Un resonador, que también dijimos que estaban contemplados en el equipamiento del hospital regional ambos equipos, el angiógrafo y el resonador. Igualmente esperamos la llegada y la instalación del resonador magnético nuclear prometido, pero no llegó. No tenemos ni angiógrafo que estaba ya en el hospital y fue quitado y nunca llegó el resonador. Igualmente, seguimos luchando y haciendo un seguimiento desde el ámbito local, tanto legislativo como ejecutivo, para la apertura total del nosocomio. Y según nos informaron en esa oportunidad las autoridades del hospital, el presupuesto 2016 se destinó a algunas terminaciones edilicias y al pago de sueldos. El presupuesto asignado para 2016 fue de 463.600.000 euros que no fue ejecutado en su totalidad, dándose en 2017 una situación similar, por lo que en ambos ejercicios existió una sub-ejecución presupuestaria. La sub-ejecución presupuestaria, Léase, es una inacción, una no gestión, una no respuesta, una, una no prestación de servicio de salud. En el 2018 se informó a este consejo a través de la Comisión de Salud sobre la situación del nosocomio plasmada en la comunicación 7 del 18, que también fue, fue comentada en esta sesión. En esta comunicación quedó reflejado, entre otros puntos, que el presupuesto del hospital en 2017 fue de 128 millones. Para 2018 se estimaba un presupuesto idéntico y se informó que las autoridades del hospital se encontraban gestionando el 30% de aportes que se corresponden a la obligación del Estado provincial, 70 del Estado Nacional y 30 del Estado Provincial. Esto fue informado el año anterior. De este presupuesto, dos tercios se destinaban a sueldos el tercio restante a los demás gastos fue un dato que se brindó también. Y actualmente, ante esta resolución por parte de la Nación, nos vemos alertados nuevamente. Ante un salvataje financiero, para no paralizar el giro operativo, tal cual lo dice, es textual esto que dice en la resolución. Y esta alerta se debe nuevamente a la negativa de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a asistir a la salud pública, a hacerse cargo de las obligaciones que tiene como gobernadora de la provincia. Y en esta oportunidad puntualmente es hacer el aporte del 30% tanto en el 2018 como en el 2019. es por todo este historial de acontecimientos que es necesario para, para saber que no surge de la nada y por, por una sola resolución, sino que es una lucha que hemos comenzado ya hace un tiempo y siendo conocedores de la situación crítica y grave de nuestro país en todos los aspectos, no de nuestro país, porque me van a decir que en el país no, este, no tenemos injerencia nosotros, pero en nuestro país, en el cual está inmersa nuestra comunidad, tanto la crisis, situación crítica y grave, tanto en económicamente hablando, financiera, productiva, social, educativa, y puntualmente en salud, que es lo que estamos hablando hoy, es que consideramos súper necesario e importantísimo obtener estos datos informativos que solicitamos en el articulado. Y es meramente una comunicación. Gracias, señor presidente, por ahora. De nada, señora concejal. Si ningún concejal va a hacer uso... Tiene la palabra el concejal Leonel Fankio. Gracias, señor Ay, presidente. Perdón, antes decir que eh, me pidió retirarse la concejal Agelén Raschetti, así que está autorizada a hacerlo. Que siendo las 21.42 minutos, dejamos constancia en el acto de que se retira la concejal Ayelen Raschetti. Señor Presidente, leyendo los el articulado y los pedidos eh, de informes de estos proyectos, es más o menos lo que había solicitado la Comisión de Salud del Consejo deliberante en había solicitado en mayo del año 2018 y habíamos llevado una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos para volver a juntarnos en octubre de 2018. Eh, la verdad que hemos estado desde ese momento, yo le diría que a principios de septiembre, tratando de gestionar, por lo menos yo en persona personalmente lo he hecho una docena de veces, una reunión con el Consejo de Administración para evacuar este tipo de dudas. La verdad es que institucionalmente deberían habernos aceptado este, este pedido, digamos como una mínima cuestión de respeto a la institución Consejo Deliberante. No nos dieron nunca este, este lugar para poder volver a juntarnos, no sabemos los motivos, lo he hecho por mail, lo he hecho por telefónicamente, eh, eh, he pedido, me han requerido una serie de de cuestiones que se las he enviado lo digo en nombre de la comisión de salud y no nos han recibido tal vez si nos hubieran recibido hubieran respetado la institucionalidad nos hubieran no, hubiéramos podido salvar de estos dos proyectos y tendríamos algunas respuestas eh, quiero decir que en el, que en, el este, en la comisión de salud hay dos concejales y cambiemos que bueno que ellos tal vez nos pueden haber dado una manito como cuerpo deliberativo para obtener estas reuniones a nosotros no hubiera sido muy importante saber estos datos, realmente tal vez se lo tengamos que pedir desde acá de la banca a ver si pueden gestionar esta, esta reunión, es solo una reunión informativa. Se ha trasladado al papel a un proyecto de comunicación y bueno, ojalá que, que este proyecto de comunicación pueda, dar con, pueda, pueda llegar al Consejo de Administración y que el Consejo de Administración decida poder darnos esta entrevista y esta convocatoria que venimos solicitando. A mí me parece muy importante que todos los actores de la salud en Cañuelas estemos muy atentos a lo que pasa con el hospital por lo que se dijo recién y, y realmente todos queremos una salud mejor. Cuando uno dice que hay tiene que haber una decisión política, en realidad la decisión política es poner plata, no no es mucho más ni mucho menos. Si vos tenés plata vas a poder hacer muchas cosas, si no tenés plata no vas a tener no vas a poder. Y realmente me parece que criticar, así nomás, y porque estamos en campaña, una gestión que realmente tiene muchas cosas para cambiar en el aspecto local, creo que lleva un poquito de responsabilidad porque se ejecuta 300 millones de pesos para Salud en Cañuelas y la cosa está como está. Podría mejorar y podría mejorar un poco, realmente si queremos mejorarlo sustancialmente deberíamos mínimamente tratar de duplicar ese monto. Y Cañuelas no lo tiene, esa es la realidad. Por eso nosotros estamos tan enfatizados en, en la apertura de este hospital. Va a ser imposible mejorar eh, sustancialmente el sistema de salud de Cañuelas. Por más que haya otro intendente, por más que haya otro color político, por más que haya deseos, por más que haya, haya ganas, yo creo que tenemos que hablar responsablemente, porque nosotros sabemos perfectamente que esto depende del dinero que se aporte. Y el dinero que se aporta es... es es el que está en el presupuesto, que votamos el presupuesto nosotros a fin de año, y normalmente se, se termina destinando un 30, un 20% más sobre ese presupuesto con dinero del horario público municipal hacia el ente descentralizado. La verdad que es un deseo que todo funcione mejor, pero sin plata es muy difícil. Nosotros tenemos una inflación comparable con los peores países del África, tenemos tarifazos que soportar. Y esto lo hacemos en nuestros hogares, pero también lo soporta eh, el Estado municipal. y Que no estoy haciendo una gran defensa, estoy poniendo en relieve la cuestión, porque lo que tenemos acá nosotros son relatores de lo que ya sabemos. Acá tenemos que aportar situaciones, si soluciones. Si vos querés tener todos eso que, que se planteaba recién hace un ratito, tenés que decir cómo, porque sin plata no vas a poder. Y yo creo que vas a tener que tener un poco más de de cintura a la hora de manifestar estas cosas, porque realmente me parece irresponsable estar planteando estas cuestiones de esta manera. Vos con plata podés, sin plata no podés, esa es la realidad. Que hay que mejorar con la plata que tenemos, y sí se puede mejorar un montón de cosas, un montón de cosas, pero una salud como la de Hospital Estral en Gañuelas no la vamos a tener en el Marcet. Y esto es clarísimo, si vos podés si vos querés este, llegar a fin de año y hacer y decir, nosotros no queremos aumentar las tasas municipales con la brutal devaluación que tuvimos el año pasado, no y decir que tenemos que tener esto, esto, esto, esto, en el hospital municipal, mínimamente eso está siendo responsable. Así que yo creo que tenemos que, más allá de la discusión, más allá de la discusión de fondo, creo que tenemos que, que ponernos un poco más serio a la hora de decir las cosas. Y por favor, a los concejales que están en la Comisión de Salud, de cambiemos, si nos pueden gestionar esta reunión que está mínimamente 10 meses atrasada. Gracias, señor presidente. La no, concejal tiene la palabra el concejal Carlos Álvarez. Gracias, señor presidente. Excelente defensa del oficialismo del sistema de salud de Cañuelas. La verdad, saco el sombrero porque fue mucho mejor que la de los concejales de Frente para la Victoria. Al margen de eso, Las notas de la reunión de la Comisión de Salud fueron enviadas, me da cierta cuestión hablar de, de la figura del director recientemente fallecido, pero no me, no me va a contradecir el concejal propinante cuando digo que tenía una relación fluida con él telefónicamente hasta que de un día para el otro le bloqueó el teléfono el director, el presidente de la comisión, él sabrá explicar por qué, pero él me lo contó, con lo cual no es que estaba negado a atenderlo, y de hecho tuvimos dos reuniones en el hospital con él, una con la directora anterior también. Y esto es un pedido de informes y no tiene nada que ver con el pedido de la reunión de la comisión. Por supuesto el pedido de informe lo vamos a aprobar, porque corresponde, y por ahora nada más. Gracias, señor presidente de la concejal. <coughs> Tiene la palabra del concejal Leonel Fanki. Yo quiero seguir una vía institucional, más allá de las llamadas por teléfonos y de lo que haya pasado con el doctor el doctor, yo lo voy a decir porque lo recién lo comentó el doctor eh, falleció, de verdad que me da no sé qué hablar de una persona que acaba de fallecer, pero bueno, el consejo de administración es más amplio, está la doctora Vivera y otras otras personas. También he manejado esto con, con el personal administrativo que se, se encarga de generar estas reuniones y bajo la tutela del consejo de administración. El doctor Rossi se había enojado porque yo había he hecho una declaración pública en donde decía que se había menguado el presupuesto del hospital, cosa que yo tenía razón. Y él enfáticamente me decía que no, el tiempo me dio la razón a mí y después me tuvo que desbloquear por, y darme la razón Este, digamos en privado. Yo no quería decirlo, no quería traerlo, pero bueno, ahora se lo aclarar al concejal. Y bueno, ya que está, porque nos genera la... Este, está con ganas, este, eh, no nos genera con las actuales autoridades, porque hay autoridades que nos pueden recibir. Yo le pediría encarecidamente. Y, me ha, y hago referencia a ese pedido de la Comisión de Salud, porque es lo que nosotros estábamos pidiendo desde la Comisión, hoy plasmado en un, en una, en un pedido de comunicación. Así que, bueno, lo, sinceramente, me, las conversaciones privadas no me gustaría este, traerlas acá, sobre todo, como digo, este, de una persona fa, fallecida. Son pormenores que no hacen al fondo de la cuestión. Ojalá podamos, nos puedan recibir y ojalá puedan evacuarnos este, todas las dudas. Creemos fundamental eh, el intercambio institucional entre el hospital eh, el Ejecutivo Municipal, el hospital regional, el hospital Marchetti y, y, el, y el Consejo Deliberante. Gracias, señor Presidente. Buenas, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Álvarez. Gracias, señor presidente. Fuimos recibidos por el doctor, el director, ex director Rossi. Fuimos recibido por la doctora Vivera. Falta un miembro más, si no me equivoco, del consejo de administración. Podemos gestionarla, pero no es que no, no hemos sido recibidos. Eh, hablamos de todas las cuestiones del hospital. Los miembros de la comisión de salud lo pueden verificar. Y por supuesto vamos a apoyar todo pedido de información que haga al manejo de fondos públicos porque eh, estamos de acuerdo con ello. También exigimos que cuando hacemos desde un bloque pedido de, de informes sería bueno que desde el mismo color político los contesten cuando lo hacemos nosotros. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Leonel Fangio. Yo quiero decir que si uno escucha lo que acaba de decir este, el concejal lo único que hace es tener un manto de confusión sobre lo que estamos diciendo. Eh, fuimos recibidos fuimos recibidos en mayo del año pasado y quedamos en volver a reunirnos en octubre del año pasado. Desde septiembre empezamos a gestionar esta, la próxima reunión que tenía que darse en octubre. Al día de hoy, después de hacer una docena mínimamente de reclamos para esta gestión, para esta reunión, no nos han podido atender. Así que sí fuimos recibidos, nos tenían que volver a recibir, y esto lo digo a nivel institucional, en octubre. Entonces desde octubre hasta, hasta junio, son muchos meses, en donde todos los meses, dos veces por mes, yo estoy reclamando esto, la comisión lo sabe, Así que no quiera tratar de confundir el concejal Álvarez porque está diciendo cualquier cosa. Así que, por favor, vamos a atenernos a las cosas como son y no estar di, di, eh, tirando cualquier cosa acá arriba. Porque es, es, queda, queda hasta el manto de, de confusión que yo lo quiero aclarar definitivamente. Gracias, señor Presidente. Bueno, si les parece, pasamos lo vamos cerrando y lo pasamos a la votación. Tiene la palabra el concejal Esteban Cerlenga. Gracias, señor Presidente. Yo creo que es este indiscutible la buena voluntad y, y el este, las ganas que tiene todo el Consejo Deliberante, todos los bloques de que el hospital esté abierto. Entre que el hospital esté abierto o funcionando al 10% de su capacidad como está ahora, creo que todos preferiríamos que esté al 100%. Pienso que todos los bloques vamos a coincidir en eso, ¿verdad? Eh, ahora, hay un dato duro de la realidad. La llave... Para eso, en este momento, la tiene la gobernadora Vidal. Tiene en sus manos la apertura y la puesta en marcha como necesitamos el hospital al 100%. Y uno puede entender las posturas de todos los bloques, ¿no? Y puede entender las ganas también. Pero ese es un dato duro. La llave de la decisión está ahí y estamos celebrando que manda tres ambulancias del SAME, teniendo la posibilidad de abrir al 100% un hospital de 23.000 metros cuadrados. Todo lo que vaya en el sentido de abrir el hospital, bienvenido si acompañan al informe, bienvenida a cada acción que se pueda hacer desde el Consejo, bienvenida las acciones que se llevan adelante desde la Comisión de Salud. Pero... La realidad es única, la llave para abrirlo está en las manos del Gobierno Nacional y Provincial, y es lo que no están haciendo. Nada más, señor Presidente. Muy bien, señor Consejal. Tiene la palabra el concejal Leonardo Iturmendi. Gracias, señor Presidente. Bueno, mucho se ha hablado en la noche sobre el tema. Quiero hacer referencia, primero que nada, porque me parece desatinado lo que ha dicho, al presidente del bloque del Frente Renovador Justicialista. Yo creo que cuando habla de cómo un concejal, yo me pongo en la piel de un concejal que defiende a la gobernadora, dice, ¿por qué no se puso en la piel de los vecinos que eran atendidos por médicos truchos y están eh, en la justicia? El único bloque que no se presentó a la justicia y que no hizo ninguna denuncia fue el Frente Renovador. Le duele cuando hacen una crítica, y se muestra dolido cuando recibe una crítica, pero dijo que somos irresponsables cuando hablamos, y dijo que no somos serios. Para mí ser irresponsable y no ser serio es levantar la mano y aprobar una rendición de cuentas sin haber visto un solo papel, 630 millones de pesos. Eso para mí es ser irresponsable y no ser serio. Cuando habló de la inflación, el presupuesto municipal en el año 2014 fue de 130 millones de pesos. Y el ejecutado en 2018 fue de 608 millones de pesos. O sea que estuvo por encima de la inflación, lo que tuvo el municipio. Hay que conocer los números para hablar de números y para hablar de inflación. Estuvo por encima del, del aumento inflacionario los fondos que tuvo el municipio para gastar. ¿Cuánto mejoró la salud? en ese tiempo. Para poder exigir la apertura 100% del hospital regional, en lo cual comparto con el presidente del Frente para la Victoria que todos estamos detrás de eso, porque sería un gran beneficio para Cañuelas, y todos conocemos y todos sabemos que fue gestionado por este gobierno el edificio y el hospital, Pero para poder exigir eso tenemos que saber de dónde partimos y de qué base partimos. Porque si yo, por ejemplo, le voy voy a me van a reclamar algo el día de mañana o en la próxima gestión al que venga detrás de Arrieta en cuestión, por ejemplo, de universidad, va a arrancar con una vara muy alta. Y tendrá que forzarse para mostrar alguna novedad en cuanto a una gestión que se ha hecho muy bien con respecto a universidades pero con respecto a la salud que es lo que nos de lo que estamos hablando va a arrancar con una vara muy baja porque sinceramente la gestión de salud a nuestro entender es mala entonces tendremos que preguntarnos de dónde arrancamos con la salud en la provincia de buenos aires me extraña el presidente de la comisión de salud sabe de la crisis de atroz que dejó el gobierno de Chélin en salud pública en la provincia de Buenos Aires. 1800 millones de pesos de deuda. Médicos que comparten títulos porque no había no hay médicos en la provincia de Buenos Aires para cubrir todos los cargos, no había médico en ese momento. 9 meses de atraso con los proveedores. Y el rey del anuncio creó la UPA, que no dejó ninguna funcionando. Tuvieron que hacerse cargo los que vinieron de la UPA, que dijo que era un modelo como en Brasil y demás. Cuando hablamos de salud pública hablamos también de cloacas y de agua potable. Después de 12 años de gobierno, por ejemplo, una ciudad como, una localidad como Máximo Paz, la segunda en cantidad de habitantes en, en nuestro distrito, El 90% de la gente no tiene agua corriente ni cloacas. Entonces, exigimos que esté el 100% terminado el, el proyecto del Hospital Regional se aprobó en el 2010 con un tiempo estimado de obra de 3 años. ¿Por qué no estaba terminado en el 2013 y funcionando? ¿Por qué no estaba terminado en el 2014 y funcionando? ¿Por no estaba terminado en 2015 y funcionando? Si según escuchamos acá eran bárbaros en gestión de, de salud. La diferencia entre la gestión actual de la provincia de Buenos Aires y la gestión anterior es la apertura del hospital. Con la política de salud que tenía Scioli si ese hospital no se hubiera abierto, como no se habían abierto otros durante la gestión de Scioli, como el hospital Néstor Quine de la Ruta 3. Entonces, yo comparto lo que decía el, el concejal Ruete y también lo que acaba de decir el presidente de la bancada oficialista. Todos estamos detrás de esto. Pero para exigir, tenemos que conocer el punto de partida. Si no, es muy fácil pedirle a otro que hagan lo que no pudimos hacer. Gracias, señor presidente. De nada, señor concejal en la palabra del concejal Hugo Castanieris. Gracias, señor presidente. Y sí, indiscutiblemente hay cosas que hay que decirlas y más allá de que el presidente de la bancada de Macrista el presidente de la bancada Macrista entre comillas, este, sí, puede tener alguna Entiendo o escucho lo que dice, que por ejemplo, habló de que mmm, había que saber de qué postura partimos. Yo le voy a decir de qué postura partimos, señor Presidente. Es lo que siento y esto lo tengo que decir porque lo tengo que decir porque lo tengo muy profundamente guardado y uh, lo tengo que decir como periodista. Lo tengo que decir porque lo tengo acá. ¿Sabes dónde partimos, señor Presidente? Partimos del prurito de que lo que hicimos nosotros en su momento estoy hablando específicamente ahora en este caso del hospital regional, una obra de esa magnitud, se partió, digo, desde cambiemos, del prurito de decir lo hizo, el mmm, llámese peronismo, generismo, como quieran llamarlo, no, esto es mala palabra, todo lo que fue mala palabra, toda esa secuencia de cosas que realmente a mí me han dolido muchísimo, con toda esa y eh, porque dijo cosas este, indiscutiblemente el, el, el presidente que se que, que, que, que realmente duelen porque él dice en un momento determinado de su charla dice a ver dice 2010 que supuestamente se firmó que él tenía una obra de 3 años de financiación que no funcionó el 2013 no funcionaba el 2014 que pasó el 2015 a ver si es una obra millonaria Le quiero le, se hizo a ver señor presidente señor concejal presidente de la bancada del de bloque macrista entre comillas repito se hizo una obra millonaria y ya que estamos hablando de todo porque toca todo tiene que ver con todo eh, les recuerdo le recuerdo que el radicalismo cuando dejó eh, porque hablo de las, esto lo digo porque habló de las universidades señor presidente cuando el, el radicalismo dejó el gobierno, no pudo sostener, que recuerde, porque se lo agradezco que nos reconozca en ese sentido, se lo agradezco al, al concejal propinante que nos reconozca lo que hemos actuado este y cómo se ha manejado el gobierno en el tema universi universitario, le recuerdo que dejaron el compromiso, lo, lo, lo, me acuerdo como si fuera el día de hoy, de una combi, porque yo estoy en un hace muchos años, señor presidente, Dejaron una combi con muchos, con, me acuerdo, muchos chicos, muchos exalumnos, con mucha con, con, con una gran ilusión. Dejaron el compromiso de una combi, que ni siquiera pudieron mantener un compromiso de una combi para llevar a los chicos a estudiar a la Universidad de eh, La Matanza. Porque esto me consta. Entonces, volviendo a mi tema, eh, porque me fui un poquito del eje, a mi tema de ese prurito, digo, eh, no sé por qué pasa esto. A ver. Quiero creer que ese prurito, por el por lo que tiene que ver con el, con el justicialismo, eh, cambie, porque ahora de repente tienen un, un candidato a vicepresidente que se dice ser peronista, dicen que es peronista, ¿no? Tengo mis dudas al respecto. Pero bien, ¿sabe por qué hablo del prurito, señor presidente? Porque nos pasó, y esto es lo que me duele a mí, yo tengo que decir, nos pasó aquí cuando usted en un momento, usted en un momento, nos convocó aquí a, a resaltar y a homenajear la figura de una persona como un alfonsín al quien realmente merece todo mi respeto y mi acompañamiento y yo lo acompañé en ese momento usted como estuvimos muchos concejales porque creo profundamente en él como como como componente y parte de, de, de esta democracia de esta nueva de esta joven democracia que hemos tenido realmente podemos decir que ha sido el padre de la democracia si eso lo reconocemos y sabe que me dolió Se lo digo al presidente de la bancada porque me dolió, y se lo dije a usted, y yo no actué en Cossuguel, ¿sabes lo que me dolió? Me dolió profundamente ese prurito que vi cuando eh, salió el, el, el, el ¿cómo es? el proyecto este de una compañía mía de bloque por el tema de homenajear a Eva Duarte de Perón y de cambiar en ese momento el, el nombre de la calle y el presidente recién que acaba de hacer uso de la palabra pidió la abstención de su porque claro ahí está ese priorito. a mí me dolió como justicialista. sabe porque lo digo me dolió me dolió muchísimo porque nosotros jamás hubiésemos hecho una cosa así creo y sabe por qué no eh, pidió la abstención y sabe por qué sabe por qué se lo digo se lo digo ahora abiertamente porque lo, lo respeto y lo aprecio muchísimo al Noni eh, volvamos sabe a por qué? no pero quiero terminar esta idea Porque esto voy, uno tiene que ir, esto, esto tiene que, hay que decirlo. No acompañaron, y yo no acompañé, ¿sabe por qué me la comí en ese momento? Discúlpeme la expresión, así, en me la comí, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos un bloque, gracias a Dios, conformado por compañeros que podemos tener posturas distintas, pero cuando tomamos una postura en un tema determinado, actuamos como bloque y en consecuencia. Cosa que quiero ver, señor Presidente, qué pasa dentro de muy poquito, Faltan días a ver cómo viene la cosa, pero será un problema de ellos. no Ahora bien, digo, dejémonos de lado con estas viejas antinomias porque, a ver, no venimos. No venimos a... con nadie constantemente, de decir, de hacer enroques. Estamos hablando de la necesidad de cuatro proyectos de un hospital que realmente nos ayudaría profundamente, profundamente, se lo digo de esta forma, con el tema de la salud saludable. Eh, en Cañuelas, eh, eh, la salud de la comunidad, toda la comunidad de Cañuelas, como como dije, y de toda la comunidad de la Cuenca Alta. Por eso les pedimos, por favor, si están ustedes realmente mediar, si están ustedes, concejales de señores concejales de Cambiemos, poder ayudarnos y poder realmente contrastarnos, porque sé que muchas veces podemos tener miradas distintas, pero sé que queremos esto, como lo dijo y, y le creo, entonces le pido por favor, simplemente, y termino acá... Eh, obremos en consecuencia. Eso es lo que le pido nada más, señor presidente. Y dije esto el proyecto porque lo tengo que decir porque a mí me dolió mucho. Y hay una cosa que la verdad se lo comenté a usted, se lo comenté en su momento, se lo dije después, porque me sentí realmente tocado. Y estas son cosas que no nos podemos, a ver, no nos podemos permitir. En temas, eso es un tema menor, porque ya le digo, pero creo que en temas como este no tenemos que permitir disentir, pero trabajar en profundidad trabajar por por la comunidad y trabajar mancomunadamente, como sé que hemos trabajado y podemos trabajar. Gracias, señor presidente. Nada más. Gracias, señor concejal. Antes de la palabra al concejal Iturmendi, el bloque se llama Cambiemos, y yo les pido respeto a todos, porque cuando hablan habla un concejal, también lo escucha usted, concejal Santiago Magoy, hace no, hablar arriba, así que cuando quiere hablar, pídame la palabra porque no me la pidió. Eh, Bueno, estoy hablando yo me tiene que escuchar a mí. No puede hablar y no puede hacer expresiones. Usted tiene que respetar a todos. Usted tiene que respetar a todo el mundo. No puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiere en el recinto. Tiene que ser respetuoso de lo demás. Porque después usted es el que exige el respeto, el que me habla de estar a la altura del debate, de la circunstancia. No, entonces tiene que ser respetuoso usted. Y cuando yo hablo me tiene que escuchar. No puedo hablar arriba. Aprenda eso que es básico. Tiene la palabra el concejal Ituermen. Gracias, Presidente. Creo que el tema está agotado y quería hacer simplemente una aclaración de lo que dijo recién el concejal propinante, no, no me hiere con la con la chicana y la habíamos dejado de lado ya hace tiempo, pero bueno, siempre vuelve este la chicana y la vamos a dejar pasar. Eh, quiero hacer una aclaración porque también en alguna radio escuché lo mismo que acaba de decir. Con respecto a la señora Eduardo duarte de Perón, nosotros acompañamos el homenaje y lo volveríamos a hacer todas las veces que sea necesario por el respeto que le tenemos. La única abstención que tuvimos fue la de nombrar una calle porque creíamos que violaba una ordenanza, nada más. Eh, y haciendo un paralelo gestionando Salurnos son precisamente Ramón Carrillo, así que por ahora nada más, señor presidente. Gracias. Sería cerrando el debate, se ha desvirtuado totalmente esta discusión. Tiene la palabra la concejal Romina Antunes. Gracias, señor presidente. Coincido completamente eh, desde lo que planteé del proyecto de, de comunicación traté en los considerandos de tratarlo con todo respeto, eh con objetividad, la llevarlo a la parte numérica, la preocupación y la necesidad de que el hospital hemos planta, planteado planteado de la necesidad del hospital regional que esté funcionando completamente, pero aquí se ha planteado una batalla entre un hospital y otro, les ha molestado tanto la comunicación, la formulación de esta comunicación que han activado contra el hospital Marcetti y parece que para defender uno hay que atacar al otro, es Todo, los dos nosocomios, estamos hablando de la sí, salud eh. de nuestra comunidad y de la región, los dos nosocomios son importantes, no tenemos que atacar a uno para salvar el otro. Nosotros nos hacemos responsables y si hay falla en el Marcetti, sí, y las revemos y tratamos de, de acomodarlas, y si hubo errores, tratamos de no repetirlos, pero porque se hace, porque se trabaja. Aquí se ha dicho que no hay pediatra. No hubo pediatra, pero hubo tuvo una doctora que fue atendiendo todos Todos los pacientes que estaban y todos también con turnos que no se atendieron porque hubo paro de la SICOP hoy y mañana y los turnos programados no fueron atendidos por esos profesionales y fueron atendidos por la profesional de guardia. Y actualmente hay un pediatra que está ahora atendiendo la guardia, que es el doctor Dávila. Entonces, ensuciamos para defender a algo, por favor, seamos respetuosos, nuestra comunidad está en juego, nosotros mismos, nuestros hijos, nosotros vamos a esos hospitales. Lo que pretendemos es la apertura del hospital regional, lo que luchamos desde siempre, desde la quita del angiógrafo, desde que no, le sacaron el presupuesto, que primero dijeron que no, y de, ahora se demostró que sí, la responsabilidad... de sea, en este caso de la gobernadora, pero no la atacamos porque queremos, por la, su personalidad, por su, por su persona, queremos que se haga cargo de la institucional, porque necesitamos la salud pública, porque defendemos nuestra comunidad, defendemos la región. Les pido, por favor, responsabilidad. Eh, nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Carlos Álvarez. Gracias, señor Presidente, simplemente para dar un marco a esto porque como comparto con la concejal preopinante de que no hay que atacar un, un hospital para defender al otro, y al revés, también la frase de que está al 10% el hospital no es cierta, todos lo saben, es un recurso discursivo, político, y hoy, porque me acaban de, de pasar la información ahora en este momento las 12 camas de neonatología que sabemos que es de alta complejidad están ocupadas hay 12 camas de terapia intermedia ocupadas, terapia intensiva está totalmente ocupada y el hospital hoy está funcionando con diagnóstico de imagen, radiología, laboratorio consultorios externos, neonatología, terapia intensiva, terapia intermedia maternidad de alta complejidad y está en proceso el laboratorio toxicológico Se hacen un montón de intervenciones. A noviembre del año pasado ya había 100 pacientes eh, atendidos en terapia intensiva del hospital. Todos conocemos a personas que fueron atendidas en el hospital. Todos lo conocemos. A muchas. Fueron muchas del ámbito político, muchas del ámbito familiar, personal. Todos conocemos. de Chicos que nacieron en el hospital, bebés que nacieron en el hospital porque era problemático el embarazo o por cualquier cuestión. El hospital está funcionando no como debería, es verdad, y tenemos que seguir trabajando para que eso suceda, pero tampoco convertirlo en un recurso político y menos en el marco de una campaña porque con eso coincido con la concejal propinante, eso no le va a ser bien a nadie. Gracias señor Presidente.